Niña, ese niño viene aprendido, ese niño viene enseñado. Bien, mi amor. Maldito kill que apunte a ver, mostrame el cartel. ¿Se anima? Claro. Maldito kill que apunta su arma a ver Memoria, memoria, compañeros. Memoria, no solo para Cristo, para los mártires, para los compañeros... Bueno, y ahí estábamos, le damos los buenos días a todos y ahí estábamos escuchando parte, yo le voy a decir tráiler, de una película que se presentó ayer sobre lo que pasó hace 29 años aquí en nuestro país, en torno a, al hospital Filtro y en torno a un grupo de vascos que había sido apresado y... Bueno, se constituyeron en el centro de la escena política por, por muchos días aquí en nuestro país. Y como todos los años está con nosotros acá Norma Morroni, la mamá de Fernando. Y hay vascos como todos los años también, Ayrton, Patricia, Mario y Aymar. Norma. Primero, buen día, ¿y cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo están ustedes y la ¿Bien? audiencia, no? Bien, bien, bien. este Bien, cansada porque es una semana de... Porque ellos vinieron de Buenos Aires hace tres días. Estuvieron más en Argentina, ¿viste? Por la plata se fueron a comprar, a hacer compras. A <risa> ¿Vos este... qué te crees que son uruguayos? que van nah, a comprar a Argentina? Nah, nah, pero, nada, nada. Han ido, han ido. No, no, no. No, ellos bien. tienen que hacer el intercambio de, sí, de cosas, y todo eso. Clarísimo. Y, este, y, eh, y vinieron hace tres días, o sea que andamos al, al palo. Están en el ajite. Y, y más, el estreno de la película fue ayer. El, el, la película fue ayer. Hice un trabajo de compañeros, de traco solidario de que quisieron hacerlo ellos y tener un reconocimiento. Yo les digo, yo ya no soy, no soy la norma. de Me miraba las fotos y digo, no, saludos. No <risa> Pero este eh, lindo, muy lindo porque te es como ves todos esos años en una en un bandallazo sí. de una hora y media casi, ¿viste? Sí. Y este, no, eh y por mucha eso fue gente, movida la cosa mucha gente muchos compañeros que hacía pi que no los veía y este y, y ahí gritando y cantando y este sí, sí, sí. Y yo, es para mí es una caricia al alma y sí, claro un anticipo del filtro sí. porque la verdad que vengo bastante cascoteada pero son 29, años. 29 eh, años por las dudas pues lo vamos a decir más veces y vamos a intentar hablar con el director de la película que se presentó ayer, que se llama Norma, el valor de la memoria. Lo hizo el colectivo voluntario La Senda y el director es Guillermo Torija, que es periodista, docente y realizador audiovisual. Después sí. vamos a hablar de la película en sí. Pero la bienvenida a los compañeros vascos también, que son todos muy jóvenes. El mayor tiene 34 años, imagínense, y los otros 20, 20 y poco. 20, 25. Así que... Vamos a, a ir... Pero hablan, ¿eh? Ah. Bueno, ah. que se presente cada uno y que diga de dónde viene, ¿no? Porque uno dice el País son, Vasco, pero todo, bueno, de dónde, dónde son. está tu vida, tu Empieza. Acá las damas, no. no la Empieza la... a Aitor. No les decís. Eh, vale, yo soy Aitor. Eh, Aitor. Vengo en de, de la brigada de Ascapena este año y también soy miembro de Ascapena y vengo a conocer vuestras luchas y... Y claramente a la marcha de filtro, con todo lo que eso conlleva, supone para el pueblo vasco. ¿Y cuántos años tenés? Porque yo 31, dato yo tengo 31. 31, esto sí, sí, me parece que es un realidad. dato importante. Cuando sucedió lo de filtro yo tenía dos años y tres exactamente, meses. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿Y dónde sos, Ayrton? De Euskal Herria, pero mi pueblo concretamente se llama Arrasate. Arrasate. ¡Fua! ¡Qué nombre! Eh? Sí, pues, bueno, buenos días. Eh, soy Patri, vengo también de Euskal Herria. Con la brigada que organiza Escapena Y luego allí en, en Euskal Herria Milito en Bilbao, en un sindicato de vivienda En, ¿En un sindicato de vivienda sí. Y tú, el lugar donde vos vivís exactamente Es o en Bilbao, tenemos... soy Bilbao. de Vitoria pero vivo en Bilbao Muy bien Apaga de Gunon, buenos días eh, Yo soy Mario, eh, también milito Estoy en la brigada Escapena Y milito en el movimiento en defensa de la vivienda en, De Euskal Herria Y vivo en Bilbao Opa, Caixo. Eh, yo soy Aymar, eh, soy de Tutera, de un pueblo bastante al sur, eh, en Nafarroa y tengo 20 años y milito en <coughs> movimientos estudiantiles y juveniles. Y nada, las gracias por invitarnos y por todo el recibimiento caluroso que nos habéis dado aquí en, Argent en Uruguay. Bueno, aquí hay dos que no habían nacido todavía cuando pasó lo que pasó en el filtro. Y la pregunta aparece enseguida de por qué ustedes se interesaron en esto, qué es lo que saben de lo que pasó acá. Cualquiera de los dos micrófonos habla, sí. Eh, bueno, o sea, el, el evento del, del filtro es, es un, un un evento súper súper especial para nosotros, porque, Ven. o sea, en Euskal Herria quiero decir, porque... Bueno, es una muestra de, fue una muestra de solidaridad internacionalista muy muy bonita, donde el pueblo uruguayo salió a la calle, a, a, al pueblo de Montevideo salió a la calle a poner su cuerpo para defender a tres compañeros, incluso a, a poner su vida. Y bueno, es una muestra de solidaridad y cre, creemos que, que no, no podemos olvidarla nunca y, y por eso para nosotros es tan importante. ¿Y a ustedes les llega esto a través del relato de, de la gente de Azcapena, digamos, concretamente. Oh, sí, dale. Sí, eh Ascape ha jugado un papel importante en este en este proceso porque ejemplo de ello es que todos los años eh unas eh cosas obligatorias es que eh, la brigada que viene, que va viene a Argentina Uruguay el 24 tiene que estar eh, en filtro, en la marcha. <risas> porque nosotros queremos leer nuestro comunicado, queremos dar nuestro mensaje, nuestro apoyo, porque es clave, por eso todos los años se envía eh, para el 24 de agosto una brigada. Porque luego eh, la brigada lo que hace es recoger todo lo que está sucediendo allá, aquí, perdón, para enviarlo allá. Eh, es clave, por eso que claro. llega a enviar toda la información para crear estas redes de solidaridad, porque lo que vosotros hicisteis en su momento, tal y como ha dicho el compañero Fue muy importante para nosotros, para nuestra lucha, entonces nosotros queremos y tenemos que seguir en contacto y recordándolo todos los años. Claro. Por es que apenas le da toda esta, toda esta importancia. Es un intercambio que hacen, ¿viste? De, de lo que pasa allá y este y ellos retoman algo de lo que está pasando, lo que están haciendo. Ellos llegan de donde sea, a la hora que sea, a hacer los deberes. Claro, el, claro. Para, para llevarlo. No, de los deberes es un decir, ¿viste? Sí, sí, pero, a registrar lo que viera Claro, está, entonces, sí, sí. no, es un viaje. Lo único que yo lo voy ver, al compañero Miquel, que se que está allá, el de Escavena, lo voy a rozongar, porque acá los manda dos o tres días y allá están tan 15 días. bueno Y viste lo que Aires pasa, un, por ser un país chiquitito, ¿viste? Sí, pero es allá es una joda cuando está. Pero claro. allá es mucha recorrida, allá tiene que hacer mucha recorrida. Ahora, es, escuchando esto, que ahora vamos a escuchar a los demás compañeros, ¿por qué persiste el recuerdo? y que no es un recuerdo de un hecho que sucedió en el o sea, pasado ellos, y ellos de... ellos en lo que claro, adelante lo van a contestar ellos <risa> pero eh, yo lo, lo, en lo que yo he estado con ellos, eh, una vez que fui allá y todo, como lo que, ¿cómo lo sentí? ellos son muy solidarios muy agradecidos se cree que acá, como yo ahora estaban diciendo, el pueblo uruguayo y yo cuando fui ahí le dije, vos sabés cómo soy yo Le digo no el pueblo uruguayo no la parte de la gente los compañeros trabajadores los, los, los todo el grupo de abajo cuppula los entregó como mierda. y este y ellos le parece van a estar el otro día cuando hablaba con los compañeros de allá también me decían y estaban a estar agradecidos toda la vida y digo pero no ustedes no tienen culpa de nada porque todos sabemos la historia Los que estamos acá exactamente o sea, Sabemos bien cómo fue todo. Y se hizo conscientemente. ¿no? Claro. Que nos sorprendió. Pero ayer escuchaba que la consciente. película que salía de la, la cara de la calle, padre. Y diciendo tan... ¡Ay, Dios mío! Y Chianola y todo eso. Digo, eso lo hubiera sacado, porque la película está preciosa. Pero está bien que se Pero mantenga que así. Se la realidad. Se tiene que ver, sí, claro. Claro que sí. Bueno, ¿y ustedes qué dicen de...? de esto, no digo porque estamos en un tiempo en que continuamente nos dicen a los viejos, sobre todo, que el mundo cambió, que hace muchos años, de muchas cosas que uno quiere recordar, pero ya pasó el tiempo, como, déjalo ir. Sí, déjalo, ¿no? pobre viejito. Déjalo ir. Ya pasó mucho tiempo y, y el mundo cambió. Ahora son otros los temas, son otros los caminos. por ejemplo, en mi caso, a pesar de que nací nueve años después de los sucesos, ¿no? Antes. O sea, después después después, después. después. <risa> Dios mío. Eh, sí que a mí yo conocí toda esta historia en mi casa ¿no? y sí que pues desde pequeño me contaron cuando llegaba el día no sobre todo y aparecía algo por algún medio alternativo así pues sí que me contaban en casa ¿no? y, y me explicaron todo todo eso que pasó y sí que me parece muy importante mantener esa bo ese boca a boca, ¿no? y mantener esa memoria en el pueblo, ¿no? y entre entre entre todos nosotros. Claro. Eh, nosotros tenemos que hacer una primera pausa. Ahora eh, nos dice Blanca, que se comunicó Silvia Martínez. Y dice, "Puedes transmitirle a los Ascapena y a Norma un abrazo de mi parte y bueno, a nosotros también", dice, "Siempre recordando en estos días a todas, a todos quienes supimos defender el derecho de asilo y la solidaridad internacionalista, dice Silvia Siem, Siempre sirve, siempre sirve. van a salir unos cuantos sí. eso, ella va recibiendo bueno, ahí. Pero... Desde ya, a todo el que se ah. quiera comunicar, 099-326-381 para mandar su mensaje, su saludo. Eh, está aquí el, el grupo de Azcapena, como todos los años, y Norma Morrones. Bueno, para el que quiera también puede ver esta entrevista en vivo en el Facebook de la radio, así que también pueden ver a, a los compañeros que están aquí en el estudio. Eh, nosotros recordar los hechos, Norma, todos los años lo hacemos. Eh, hubo una convocatoria que empezó de a poco en torno a, a un traslado que hubo, estaban presos los vascos acá en Jefatura, muy cerquita. Sí. Y un sábado en la mañana los trasladaron al Hospital Filtro. Y allí empieza una etapa otra, diferente, otra ¿no? Historia, sí. Empieza otra historia. Y ahí mismo, ya ese mismo sábado, empieza a convocarse para la para, ir a para que la gente fuera a acompañar. Ser solidaria y acompañar a los vascos que huelga. Exactamente. Rodearon todo el Hospital Filtro. Por eso ellos, la rabia de ellos, porque ellos lo que quieren es que, que vos digas... Sí señor, no señor, tiene razón. Y no. Y como estaba todo más tranquilo en ese tiempo... Claro. Dijeron, bueno, estos es son fáciles. Y se creyeron que andando con caballos, como les tiraron a la gente arriba y con los... Los perros. Los perros, las camionetas y todo. Y viste que ellos te cuidan más los, los perros y los caballos que los hijos. Sí. Y este... Sí. Y entonces... Eh, empezaron ahí eh, toda esa locura y, y la gente que pasó más se fueron sin sí. más se fueron y se llenó se llenó todo porque fue día a día se veía llegar más gente y además al principio obviamente fueron los más militantes los, los que estaban más cerca Pero después eran familias enteras con los chiquilines chicos, chiquilines, pasaban todo el tiempo ellos, ahí. Ellos con el caballo hasta hasta se, al, se arrimaban a los árboles, tiraban arriba, te tiraban, agarraban de una pata un pantalón y te tiraban para abajo. Sí. Y este se metían adentro de los bares que la gente no sabía dónde se podía meter y este y los seguían y los perseguían. Y este Pero yo qué sé, yo digo para mí me dicen, "¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?" Como el mismo día, seguro. Como el mismo día. Porque si vos querés agredir a una madre o hacerle daño, tocarle un hijo. Y claro. Entonces este pero el ya no, el, el, el, el, el, el padre del presidente de este bicho chico, porque son de la misma sangre, sí. y la misma lacra, ¿no? El padre del presidente de hoy era el presidente en ese momento. Claro, y, y él lo estaba mirando todo Llanola. por la ventana de mirando y tomándose un whisky, viejo borracho, sí. este... Y lo escuchas hablar y... Y ahora, hoy de tarde, vamos a Maldonado. Invitados allá que nosotros ya habíamos ido la otra vez. Y bueno, vamos a ver... Eso si, interesante, que van al interior también. Sí, hemos estado en Toledo. mira Hemos estado en... ¿Qué más? No, no, a donde, a donde quieren... Escuchar claro. algo Y no es escuchar Porque yo a veces digo Ay, re, tengo que repetir Porque yo parezco re, re, Aguanto cualquier archivo <risa> Entonces este, Pero es bueno para Tener la memoria siempre presente sí. Para los más jóvenes Que nosotros antes Te acordás que íbamos a los liceos Íbamos todos sí, A los sí. liceos Chao bueno, Ahora no está complicado eso, el liceo. Pero eh, Es eso este Que tengan memoria Que ¿Y preguntan? ¿Vos ves que preguntan? ¿Preguntan cosas sí, o sí. escuchan nomás? No, algunos escuchan y algunos preguntan. Les cuesta a veces. Claro. Es como cuando ellos eh, estuvieron ayer el, ahí. Da, yo yo yo los veo... No no son así. Yo los veo que, claro, cuando tú vas a otro lado, primero tenés que observar, es eh, como todo. Pero yo soy un, una bomba de tiempo. Sí porque lo, los gurises esto no son malos, ellos vienen a contar su historia, Jujuy. Sí. ¿Viste? Claro. Cómo, todo lo que está pasando, todo eso, y este pero te aturden, o sea, son reiterativos en lo que dicen y se ve que diciendo tantas veces lo mismo, a mí ya no. Pero yo ahí... veía que, que decían, era tal hora, y yo veía que los gurises no hablaban y, y ya. <risa> y digo, oh, Ahora, vos, está, vos estás bien rodeada, Noro. No, vos estás bien rodeada siempre y, y aguantada y así, cosa. ¿no? Yo, este, va sacando acá, ¿no? Que lo llamo, jodo, Sandra, un beso grande a Sandra, porque hace la vengo y yo estoy tranquila de que llamo y para el filtro y me dice, tal hora, vení, al día y tal hora. Y Blanca ya estaba pronta para llamarte, Ay, cuando vos llamaste, es seguro. Una, estaba pronta para llamarte. Eh, Norma, y vos adoptaste a Roberto también, porque hay que recordar que claro, eh, los muertos o sea, son dos en torno a los muertos son Hitch. dos, desde el momento que que Pepe porque ellos eran padres grandes que ustedes se acuerdan que íbamos a la casa y que estábamos en la plaza y todo eso eh, se descompensó Pepe, no aguantó Pepe no era pudo, el padre de Roberto el Facal el padre de Roberto y después se eh, cayó Blanca La madre. Faltó el padre, faltó el hijo, y, y ella ya... Claro, era un hijo único. Igual íbamos, igual íbamos, pero este había una una buena samaritana ahí, ¿viste? Una vecina de esas que, sí, que, que no? se pueden aprovechar. Y la vieja estaba sola, nosotros íbamos con los gentes de la radio y con otros compañeros a ver cómo estaba, qué precisaba, eso. Y de repente nos dijeron, no, no, dice ella, está enferma, dice... Ella voy a estar para cuidarla y no sé qué. Bueno, nosotros dimos un paso al costado. Pero la cuestión que pobre Blanca también se fue y la vecina se quedó con la casa, con las cosas con todo. Sí. Que eso es lo Pero malo de la gente. De... Una el... cosa de sí. hacer las bromas, chistes, conversar así, compartir todo. Sí, sí. Pero eso ya fue una cosa tan fea, tan sí, fea. Claro. Porque ella aceptó... Blanca y Pepe, de que estar cerca de nosotros, en, la, en lo que estábamos nosotros, por los vascos, a la familia que no, no, no, salí de ahí, claro. que ahí, que la ETA, que esto, que lo otro, y no quisieron nunca que nos acercáramos. Pensando, Norma, en que hay gente que está escuchando ahora que en aquella época o no había nacido como ellos o no se interesó, no escuchó, bueno, y hoy sí, sí Roberto... Escuchamos la, la, la voz de Mirta ayer también, Y este, pero claro. como dice, ¿cómo es el? Chiquito, ¿eh? Y más. Y como dice él, si la gente en la casa le va le va comentando y le va hablando, eso va tomando Exacto. cuerpo, porque nosotros, yo te digo, no sé qué poco tiempo me queda. Pero bueno, yo ya hice hace lo que pude, cumplí 79 años la semana pasada. Bien. Y este, pero tiene razón él, es lo que vos vas sí. hablando, vas comentando. Ellos son la prueba. Claro, así. claro. Y Norma, pero el recuerdo de Roberto quedó, y el pedido de justicia y todo, quedó en las mismas manos, ¿no? De todo el grupo y de la gente que mantiene... esto Son los dos muertos del filtro, porque hay que decirle a la gente que no conoció que a Roberto Facar lo mataron en la calle y después lo entraron, lo arrastraron y lo dejaron muerto dentro de la casa. Y eso el fue lo que encontraron sus padres. en el padres. patio de afuera. Los padres estaban acostados yo ahí y dijo, "No te vayas", le decía Blanco. Mm. Dice que dijo este, "No, no, dice, yo ya vine, ya ahora cierro, yo acuéstense tranquilos que yo ya." Nosotros siempre contamos que el día no sé si fue el mismo día, no me acuerdo, el mismo día o el día antes, Roberto llamó a la radio porque él estaba en una comisión de vecinos de la biblioteca. Llamó a todos. convocando para ir a ayudar porque iban a hacer una mudanza y entonces tenían que poner los libros en las cajas y ayudar a, a hacer la mudanza. Convocó, estaba trabajando perfectamente en lo suyo. Era un militante Pero bueno, nato. Es claro, un militante, militante barrial, social al que le hicieron esto y se trató de hacer pasar como Una muerte que no tenía nada que ver con lo del filtro. Porque dijeron como que él tenía, había sido cosas entre homosexuales. Sí, sí, sí. ¿Siste? Como, sí. como charco, que con sí. eso alcanzaba, ¿no? Si era homosexual estaba bien que lo mataran. Pero ensuciaron Pero la, la vida de todo, un dejarlo. compañero militante que no da nada que ver, porque era de Afur, y, este, sí. y los compañeros hablan cosas lindas de él. Y claro que sí, ¿no? muy y bien. Los vecinos lo hablaban. y todo. Y bueno, y... Y yo al, al, con Fernando, gracias a Dios que ayer en la película entre de todo, no pasó como el Guernica 94, que vos decís, te ves, cuando ahí cayó Fernando, yo, no quiero, no quiero saber, no quiero mm. ver. Mm. Gracias a Dios nunca vi el cuerpo tirado. Claro, ¿no? claro. Sé sí, que, que quedó, pero... Claro, claro. No. Porque es, es, es horrible, es horrible. Bueno, y fue una violencia, así como fue creciendo la cantidad de gente que se solidarizaba con los vascos y se quedaba allí. Incluso mandaban mensajes, me acuerdo, sí. por la radio. Los niños se acercaban a leer cosas, pensando que los vascos estaban escuchando. Eh, mil cosas que pasaron allí en el entorno del hospital. Así como creció la gente, creció la violencia también de parte de la policía no, y, y del gobierno. Y ellos pensaban, claro, ellos pensaban que podían, que podían, que, pero ya las fuerzas al ser el... ¿Cómo es? que estaban haciendo la huelga de, de alimentos y, y de el agua y todo, claro, no querían la, la nada, ya, ya no querían. Ellos lo que no querían era volver. claro que las cárceles de allá, bueno, ellos te los pueden explicar mejor que yo. Y no sé, no pensaban, pero bueno. Cambió el señor este, cambió los autos, las camionetas y todo. por Hicieron un apagón desde el hospital hasta el, el, el aeropuerto. Hicieron apagón desde el vulgar de, de, de Artiga. Exactamente. las ambulancias ahí para... Confundir. Pues, confundir a la gente bueno, ahora después de esta pausa nosotros vamos a estar eh, preguntándole un poco a los bajos que nos cuenten sobre la realidad en su país me llamó la atención que dos trabajan en el tema vivienda, quiere decir que el tema vivienda tiene su peso no. y los otros Allá, son ¿no? estudiantes y son buena S gente, todos, claro no que, sí. que digas algo. los cuatro son, seguro que sí <risa> hacemos la pausa Bueno, estamos recibiendo mensajes de los oyentes, eh, Richard Márquez, vos te vas a acordar Norma, es aquel que lo, lo golpearon los milicos en la calle, que le sacaron los lentes, se los pisaron, lo metieron dentro entrar de una casa, una familia. Buenos días compañeros, muy emocionado por la presencia de Norma Morroni y los compañeros de Azcapena. Un apretado abrazo desde Tacuarembó, dice Richard gan eh, Gloria dice, "Hola gente, saludo a todo ese grupo allí presente. Trabajando justo en el turno nocturno, escuché todo lo que iba ocurriendo. Parecía no ser nuestro país todo lo que se estaba viviendo, así que ella le, to le tocaba trabajar esa noche." Cecilia dice, "Buen día, compas. Un abrazo con afecto y admiración a la mamá Norma y a los compañeros vascos, agradecida por mantener viva la memoria de este terrible hecho." Yo vivía en Buenos Aires, pero mi familia estuvo ahí y nos enteramos de los sucesos de primera mano. Me encantaría que la película pudiera tener difusión en la fonoplatea para poder invitar jóvenes. Muchas gracias, dice Cecilia. Sí, sería bueno. lo que Claro, ahora hay también, que darla por todos lados. Ahora ellos, sí, bueno, pero también, como es un trabajo sí. que se hizo a pulmón, a pulmón claro. poder rescatar a este... Algo así, está me vendieron muñecas de lana, me vendieron pegotitas, todo para ir juntando. Sí, sí, sí. Para un poco. Bueno, Víctor dice, buen día y un saludo al pueblo vasco independentista. Sería bueno que se dijera a los oyentes cuáles eran las luchas de esos vascos que estuvieron en el filtro y los iban a extraditar y juzgar. Bueno, quedan ya planteados acá los claro. temas, ¿no? Pero queríamos empezar a hablar de... Sí, exactamente, de la realidad de para llamar, llamar y para que sí. les interesan a ustedes, les interesa a la gente, ustedes a los quieren mucho. Capaz que podemos empezar por el hoy, qué está pasando hoy en el pueblo vasco, cómo sí. es. Primero ¿Cuáles allá? son las condiciones de lucha que tienen? ¿Qué pasa en las cárceles que hoy mencionábamos, ¿no? eh, bueno, eh, justo mencionas ahora al final el tema de las cárceles a mí, bueno, que a todos nos parece fundamental justo esa parte. Eh, hoy en día, pese a que ETA anunció el fin de la actividad en el año 2011, eh, quedan más de 150 presos todavía en cárceles tanto del, del Estado español como del Estado francés. Hay 17 exiliados y 5 deportados todavía a día de hoy. Es decir, aunque aunque la lucha armada se, se haya terminado, eh, sigue habiendo muchísimo dolor y sigue habiendo personas que siguen sufriendo la represión de los estados. Eh, luego, por otra parte, eh, en Euskal Herria se vive un, una época convulsa, como todo el mundo actualmente, pero sigue habiendo un montón de luchas, un montón de, de distintas eh, expresiones eh, de resistencia al, al avance del capital y, y eso, se sigue siendo un pueblo en resistencia, digamos. Claro, claro. Que han cambiado mucho las cosas en cuanto a las condiciones de organización, me imagino, de en torno a qué se organizan, ustedes nos cuentan. Eh, bueno eh, sí to eh, totalmente o sea la desaparición de o el cese de la actividad de, de tag si sí. eh, eh, supuso un cambio digamos de, de, de coyuntura o, o de ciclo incluso y bueno hoy en día existe sigue sigue existiendo el, el partido y las estructuras de o las nuevas estructuras de la izquierda vertical heredera del, del viejo del antiguo perdón movimiento de liberación nacional vasco pero a, a la vez han surgido nuevas expresiones tanto en forma de de nuevos, nuevas estructuras con forma de partido como un montón de, eh, de luchas más sectoriales, digamos eh, como puede ser en defensa de herramientas de autodefensa de la clase trabajadora, en defensa de las viviendas en defensa de la tierra, eh, siguen las luchas por la cultura y por el euskera, eh, no sé, hay un las montón Las causas de... siguen vigentes sí, todas Sí, eso es Siguen vigentes todas Bueno, ¿y qué pasa con los presos? ¿Con los que están presos? ¿Cómo son esas condiciones en las cárceles? Pues hoy en día sí que es verdad que eh, la mayoría de los presos están en cárceles en eu buscar no y que en ese sentido se han dado avances pero eh, todavía hay un montón de derechos fundamentales de la política eh, exclusiva que se le, le, que se impone a los presos políticos vascos no que se sigue se sigue ejerciendo ¿no? y se sigue intentando abrir esa herida no y Pues muchos de los presos que ya deberían de estar de la en la calle por ley, eh, porque han cumplido las tres cuartas partes de, de la condena, ¿no? que deberían de estar en la calle, pues siguen en la cárcel, la dispersión sigue en cierta manera con los deportados, los exiliados, eh, pues otros presos que, que no gozan de buena salud, que deberían de estar en la calle, tampoco están. Entonces, eh, sí si que vemos que de alguna manera se han, da, se han dado pasos, ¿no? Pero todavía queda mucho, parece, para llegar al camino de, al, de que todos estén todas y todas estén en sus casas, ¿no? Entonces, todavía seguimos eh, en esa lucha. ¿Y la represión? ¿Hay represión en estas épocas en, para los vascos? Eh, sí, bueno, hoy en día, sobre todo, el, el instrumento más empleado por el Estado español es la Ley Mordaza. Es una ley orgánica, 4 2015, pues si alguien quiere Ajá. verla más detenidamente. Es del 2015. Eso es. Y, ley bueno, Mordaza. en sí la denominan Ley para la Seguridad Ciudadana. Y, claro, esta, esta ley lo que implica es que eh, toma diferentes formas de castigo a diferentes acciones. O sea, hasta tal punto que, igual, hoy en día ya pegar carteles o ir a una manifestación puede puede conllevar una multa. Ya no es tanto el, el las multas, bueno, sí, porque al final quien marcha son es la clase trabajadora sí, sí. y es un riesgo que hay que tener en cuenta, sino el efecto desmovilizador, porque igual hay muchas personas que se lo piensan más veces antes de salir a las calles. Entonces, sí que es es bastante importante cómo se instrumentaliza, ¿no?, esta, claro. esta legislación. Hay presa, llevan gente presa en esta época. O, ¿O es todo preventivo, así como esto que vos decías, que es así, es preventivo? Sí, eh, sí, bueno, como Patria decía, hoy en día sigue la represión, ¿no? Y antes que estábamos hablando de los últimos eh, casos recientes, ¿no? El, a lo mejor el más sonado de hace unos años fue el caso de los jóvenes de Alchasu, que por una pelea de bar eh, con un, unos, unos policías que no iban de uniforme ni no estaban en servicio, ¿no? Eh, los acusaron de terrorismo y de pertenencia a la banda y les intentaron eh, meter unas unas condenas de hasta 35 años o no sé. Bueno. Claro. Y en cierta manera sí que sigue, ¿no? Hace poco también, eh, hace unos meses, eh, salió otra eh, otra sentencia eh, que todavía hoy no se ha hecho nos ha hecho firme o no sé cómo explicarlo eh, de unos jóvenes que los acusaban también eh, de terrorismo y y que si te ponías a contar sus, sus años no, no les daba ni para haber pertenecido claro. a la banda, ¿no? Entonces hay o sea, muchos otros casos de de, de represión, ¿no? De... Sí, sí. La represión está presente pero es interesante lo que vos decís que están por pegar papeles, por pegar afiches, por salir de pegatina o, o volantear, eso se convierte en una causa de multa. Mirá vos, ¿por dónde van? Por la multa. Sí, esa es una parte, porque ellos pueden decir sí, que sí, sí, sí. yo lo escuché allá, de que cuando van los compañeros detenidos, ya como que le sacan cosas de la casa o le cobran con las multas sacan. Claro, claro. cosas, sí, sí, sí, sí. Entonces ya es más allá Es todo, es denigrarlo, quererlo Y como dice él eh, Ya por serme chico Y tener esas ideas sí. es que Te quieren cortar de raíz para que Sí, sí, sí La misma fórmula en todos lados Sí, también añadir que Otra característica de la ley Mordaza Es que eh, cuantas, si vas acumulando eh, ah, Demuncias Sí, que cada vez la multa es más grande, o sea, va aumentando. Entonces, aparte de lo que decía Patri de que es desmovilizadora, también ataca directamente a la militancia porque Sí, sí. Una persona militante es más probable que reciba varias leyes mordaza, o sea, vayas denuncias de ley mordaza en, en cierto tiempo y cada vez va a ser más caro y es una manera de ahogar económicamente a la lucha. Claro. Y la causa independentista en esta época, en este en esta Europa que tenemos que está al rojo vivo, Europa eh, Focos de problemas en todos lados, en guerras, eh, muy sojuzgada, Europa se la ve por lo menos desde estos lados, ¿no? La OTAN moviéndose a su antojo, eh, ¿la causa independentista persiste? Sí, a día de hoy, eh, la causa de la independencia sigue vigente y con mucha fuerza. Es verdad que hay distintas estrategias. Pero ahí está, sobre todo entendiendo en el contexto que tal y como acabas de comentar de la OTAN, de la Unión Europea, todos son estados burgueses que salían alían y se sus propias redes para seguir manteniendo sus leyes, sus fuerzas policiales represivas con el objetivo de que una burguesia se, siga enriqueciéndose entonces nosotros entendemos la independencia en do, eh, como dos con dos puntos característicos por una parte está la independencia de nuestra nación como derecho a decir cómo seguir queremos seguir adelante para salvar nuestro idioma porque Los estados español y franceses quieren destruir nuestra lengua, comuni nuestra comunidad. Entonces la independencia por una parte tiene esta, esta visión y por otra parte también la independencia tiene una visión estratégica a nivel eh, geopolítico también diría. Porque la independencia de Euskal Herria sería una forma de romper tanto el estado español como el estado francés y de esa forma ir poco a poco delvitando estos estados burgueses que están aliados y como un pequeño paso para poder destruir en cierta forma la Unión Europea y la OTAN. Claro, tenemos que entender que dentro de la Unión Europea hay muchas naciones aplastadas por estados burgueses y eh, Euskal Herria es una de ellas. Entonces claro. es importante para nosotros ir creando alianzas con otros con otras naciones aplastadas o oprimidas por estos bur estados burgueses. Que bueno, en América Latina hay naciones también ¿no? aplastadas por los estados todo lo que pasa entre Argentina y Chile, en toda esa zona que se llama Argentina y Chile en esta época, pero vivían allí los pueblos originarios donde siguen viviendo y les roban la tierra, lo principal, ¿no? Les roban la tierra y los han castigado hasta matarlos por, por hablar su propia lengua, por mantener su cultura, eh, una situación que se sigue viviendo como pasa hoy allí. a más países países, no naciones, los países que están en una situación lamentable, porque ver acá cómo está Argentina, cómo está Chile, eh, cómo, y en el caso de Europa, cómo está España. Eh, y sin embargo, se ponen por encima, ¿no? Y, y se creen los únicos, los dueños. Pero bueno, eh, tenemos que hacer la última pausa. A la vuelta, venimos con el último bloque, los temas que nos queden. La marcha, nos decían, es a las 6 de la tarde. Está convocada para las 6 de la tarde este 24 de agosto, como siempre, del obelisco al filtro. Bueno, y entramos en esta último estos últimos minutos del programa. Eh, seguimos conversando, por supuesto, en la pausa, porque tenemos la posibilidad de hablar directamente con, con los vascos en este caso, ¿no? No, te no, por eso te enterás, de escucharlos a ellos. Y claro. No de y te enterás que, por ejemplo, en el tema de la euskera, ¿no? Eh, que es una lucha de, de, de mantener el derecho a, a usarlo y a, y a que sea tú lengua no se viene retrocediendo si sí, teniendo en cuenta que históricamente ya en el franquismo se atacó y se hizo muchísimo daño a nuestra lengua que es uno de los elementos principales de, de nosotros eh, se trabajó muchísimo para dar la vuelta a la situación eh, a día de hoy eh, gran parte de, de Euskal Herria no hay derechos de, de dirigirte a la administración o de hablar en euskera, o eh, no hablar no, estudiar en euskera por ejemplo en otros si sí se ha conseguido esa oficialidad y esos derechos ¿qué pasa? el Estado español, eh, porque en la, en, en la parte ocupada por el Estado francés no es oficial claro. pero la, en la parte del Estado español que sí se había conseguido unos derechos que eran difíciles de mantener porque nunca, aunque legalmente existían era difícil que lo llevan a cabo. Ahora están saliendo eh, dictámenes por parte de los jueces en los que se está dando marcha atrás en esos derechos que se había luchado du duramente eh, dentro en los ayuntamientos o en distintas áreas. Entonces estamos viendo que la lucha en contra nuestra sigue vigente constantemente desde el Estado español. Claro. Uno de los eh, detalles, por ejemplo, sí. es que han Eh, han hecho oficial en el congreso en europa que castano el, el catalán y el gallego pero en buena parte por ejemplo en navarra en una parte de nuestra nación el euskera sigue siendo no oficial Entonces, en el congreso sí pero en navarra no incluso eh, y en francia tampoco y, y en la comunidad autónoma vasca eh, como tal y, te, tal y te, como tal y, tal y como te he dicho ...van retrocediendo esos derechos... ...entonces claro. te tenemos que seguir constantemente... ...denunciando y luchando por poder vivir eh, en Euskera... ...claro, sería bueno, digo para los oyentes... Gracias. ...sobre todo para la gente Gracias. más joven... Pero ...no estoy hablando de los veinteañeros nomás... Eh, ...bastante más... Eh, ...de pensar sobre esto... ...porque estamos hablando de un pueblo... ...que no nació ayer... ...es un pueblo con mucha historia y que reclama por poder seguir usando su lengua, nada más y nada menos. Desde hace muchos años, no es que inventaron esto ahora, es al revés, vinieron y les quisieron imponer otra lengua, pongámoslo no en el lugar de ellos, pongámoslo no nosotros en el lugar de ellos. Pero hay que pensar sobre el asunto, razonar un poco, porque si no te lleva, ¿viste? la forma en que se tratan los temas te lleva por delante. Sí, otro. Por ejemplo, en... En mi, mi caso, ¿no? que antes he comentado que soy del sur de, de Nafarroa, de Tutera y ahí por ejemplo yo, eh, no es, no, el, el euskera no se, no se considera una lengua oficial, no se considera una lengua de, de ese territorio ¿no? y se, se dice que ahí nunca y nadie ha hablado, eh, a pesar de que históricamente se ha hablado, pero bueno, sin, sin remitirnos a, a la historia tampoco, ¿no? hay gente hoy en día y cada vez somos más los que intentamos hablar en euskera, pero no tenemos esas posibilidades claro o tenemos unas posibilidades eh, muy pequeñas en mi caso he, he tenido la suerte de haber podido estudiar en la icastola que es un colegio eh, con, o sea, es con, sí, un colegio concertado no eh, que se que, que no o sea, que recibe ayuda pública pero que no es accesible para para toda la gente, ¿no? Porque, como comentaba, no es, no es oficial, entonces no, es, no existe la, la oportunidad de estudiar públicamente. Entonces, eh, yo he tenido que estudiar, eh, yo, yo he tenido yo yo he estudiado eh, en euskera desde pequeño y eh, el euskera es mi lengua materna, ¿no? Hasta los 16 años, pero luego me he tenido que cambiar de modelo educativo y de, de un modelo en euskera a un modelo en castellano con todo lo que supone, ¿no? Y eso, eso al final es, es una, un ataque claro y directo a, a ese tema de oportunidades, ¿no? Claro. Antes de hacer el cierre, que le vamos a pedir a Patricia, ¿alguien más que quiera agregar algo? Mario, no tenés nada que decir. No, bueno. dale, está bien, dale, está, está, bien. Bien. está no, bien. Yo me encanta escucharlo. Yo una, sí. El primer día que llegaron yo sabía que soy una campanilla y estuvimos corrobando. Este, después ayer eso De que no, no dejaban hablar En serio Con todo el respeto que me tienen los, los compañeros Está bien, está bien este, Pero es que está en poco el tiempo Que llegamos sí. cerca de las de, de las cinco y media seis ¿sí? Y tenían hasta las siete Entonces, claro. o sea, hablas un poco vos, un poco él, un poco yo Y repartimos Aprovechar Y acá escucharlos acá también a un compañero un brigadista O sea, acá no es sí acá en Montevideo un compañero brigadista de que vino hace 15 años y llegó y se tuvo que ir en el Moe, al rato porque le avisó a su señora que estaba teniendo Luis <risa> y este y ahora volvió otra vez igual que las chicas que vinieron el año pasado este ellas vinieron a la, con la brigada pero después ya en, en febrero ahí más o menos ellos ya volvieron anduvieron paseando. La porrocha, por todo ahí. Y, y después las ves. Te, hay un vínculo que quedó. No, no, no. Y que eh. es para siempre, sin duda que o sí. Sea, Acá hay muchas con... casas que han puesto la bandera del País Vasco también. La escurriña. Eh, exactamente. <risa> que ah, la no, ponen, no. La, la exhiben, la bandera. Como símbolo de fuerza, así de, de, de bruto, vamos. Así, ¿no? Yo como cuando, eso la tiene mucha gente. Yo cuando fui, me, me regalaron hasta... Eh, Decir es un disparate, porque me había... Era como un rollo que tenía. Y yo iba cortando, iba regalando. Las banderas. Cuando vine, dale, a poner la escurriña. Muy bien, muy bien. No, no, esto es un sentimiento, es algo recíproco. Sí, sí, sí. Y las causas, de, de que preguntaba hoy un oyente, las causas de aquellos vascos son las mismas causas que hoy se siguen peleando, ¿no? Las causas están vigentes. Por eso la lucha está vigente también. Claro, y yo pienso que, como es, Rosario rio del galán no no ha, ven, no ha podido todavía o sea hace más o menos dos años que salió mira pero como que todavía no le no se le permite salir sé, es, cuando bueno. acá, escúchame cuando yo fui era colgaban en las chondas colgaban la, las fotos de, de todos los compañeros presos sí. y si y venían los invícos y se las todo. y otra vez y las volvían a poner sí, sí, o sea sí. Esa tenacidad, ese, ese, eso que ellos tienen, esa fuerza, es digna de, de copiar, porque yo sí. vine con todo eso en la cabeza. Sí. Y son porque las cosas que somos, comparten veces, los pueblos. A veces ni saben, Bueno, pero pero acá, acá a veces, acá somos medios entreguistas, medios alcahuesos. Eh, como en todos lados. Hay gente que es entreguista, sí. pero hay, hay gente hay que pelea. Y hay gente que pelea y que no se entrega. Y un saludo grande, estamos, estamos? no quiero olvidarme de un abrazo y un saludo, un recuerdo... No sé por, Chichita está viva. Chichita no. No. Bueno, yo quiero recordar a Rubén Sassano, que para mí la voy a llevar siempre conmigo en no? mi memoria y todo porque es una persona que, que me, me abrió mucho la cabeza y que y yo sí. estaba haciendo las cosas bien. Entonces también ellos se ríen y que yo, fue muy protagonista el 24 de agosto. Sí, sí. sí. Aquel 24 de agosto. Bueno, Patricia, vamos a ir cerrando, entonces. Vale. Bueno, sí, como comentaba Ángeles al principio, eh, hoy en día se comenta mucho, ¿no? El al final el filtro, por qué ha pasado mucho tiempo, 29, 29 años es mucho, ya el contexto ha cambiado, ¿no? Y bueno, pues a, queremos recordar, ¿no? el tener en cuenta que que lo olvido hay que tener cuidado porque puede ser un instrumento más de, de la impunidad del, de la represión del Estado burgués. Entonces, eh okay para olvidar o sea para no olvidar lo que hay que hacer es eh, continuar recordando y difundiendo qué es lo que ocurrió y salir cada 24 de agosto a marchar ¿no? y, y recordar la lucha de, de los compañeros y las compañeras que, que hicieron y bueno de una manera u otra encender en caso de sí. los más jóvenes y mantener la, la llama no para continuar la lucha Bueno, la verdad que nosotros lo que tenemos es agradecimiento de que hayan venido, de que hayan dedicado un tiempo para estar acá en la radio. Siempre quedamos a las órdenes, cada brigada que viene les decimos lo mismo, quedamos a las órdenes para difundir, para poder esclarecer lo que sucede también allá con la lucha de ustedes. Y, y bueno, nos reencontramos siempre. ya norma Norma, no, Fernando me... y Roberto. Son presente hermanos y van a marchar junto con sí. lo menos mientras yo te viva y después los compañeros tomarán la bandera, ¿no? Van a seguir, van este, a seguir. y yo lo principalmente, bueno, darles un agradecimiento a Sandra, a ustedes, a todos siempre acá, a los que están y a los que se fueron también, que hay que recordarlos siempre. Y este y muchas gracias, porque eso es lo que yo quería, así devolverles a ellos también sí. el cariño que ya nos dan. Y esta es la casa justa. Gracias, Norma. Y gracias a todos ustedes. ¿eh? Un saludo a los compañeros.